Radio Puente Alto, 107.5 FM. INCAL, soluciones hogar para su showroom INCAL Home. Carnicerías.carne, calidad y precios a su alcance. Biofosas, bombas más que agua, ideas e innovaciones. Y Fundación Rehabilita. Presentan... Doctor Prev. programa de inclusión y servicio comunitario desde una mirada clínica hacia la ciudadanía para la promoción y prevención en temáticas para una mejor calidad de vida y la salud mental. Información clínica, profesionales panelistas, datos de interés, entrevistas, orientación médica y comentarios serán la tónica objetiva desde ahora y hasta las 16 horas. Acompáñenos. Nuestras líneas telefónicas y plataformas virtuales ya se encuentran abiertas a consultas Raúl, estamos al aire en 3, 2, 1... 7.5 de la banda FM Radio Puente Alto, transmitiendo para toda el área metropolitana a través del 107.5 de la banda FM. También en transmisión conjunta con www.rehabilitafundacion.cl y también a través del Facebook oficial, página de Facebook, Rehabilita Fundación. También gracias al gentil auspicio de INCAL, que son soluciones para el para viviente, el, el teléfono para el día de hoy respecto a la temática exclusiva que tenemos en nuestro programa es el 22872 7871. También sus consultas a través de Facebook y también a través de www.rehabilitafundacion.com. Rodrigo, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola Raúl, buenas tardes. respecto a que, que presenta sintomatología respecto a esta enfermedad y ya que la semana pasada entregamos ciertos tips o cierto eh, una pincelada respecto a lo que era esta enfermedad, esta patología como enfermedad, es que bueno a través de peticiones por nuestras redes sociales esta semana continuamos y vamos a un programa dedicado especialmente a los que es esta patología y con se manifiesta en el la música de tu vida y hasta aquí, Gil Luis and the Power of Love de la película Volver al Futuro No Raúl, muy feliz de estar aquí contigo nuevamente y espero que el programa resulte todo de maravilla o este dolor indígena. Vamos entonces a entregar información sobre este síndrome. La fibromialgia, entonces, desconcertante e incomprendida patología. Comenzaremos diciendo que la fibromialgia es un trastorno desconcertante, en gran medida incomprendido, caracterizado por por dolor generalizado, acompañado de fatiga, problemas para dormir, problemas de memoria y problemas gastrointestinales, debido a que la variedad de posibles síntomas es muy extensa, muchos se sienten perdidos en cuanto a que los, lo que los está afectando y por supuesto qué hacer al respecto. Lo más importante para recordar es que la fibromialgia puede ser mal entendida, pero es muy real. Al ser más consciente de los signos y síntomas de la afección, o cómo se siente, puede ayudar a su médico a identificar la fibromialgia y acceder al tratamiento que puede mejorar su calidad de vida realmente Entonces, algunas características para poder entender este padecimiento. La fibromialgia es una condición en la cual las señales de dolor son procesadas anormalmente por el cerebro, de tal manera que la experiencia del dolor aumenta y esta condición es conocida como hiperalgesia. La fibromialgia causa dolor crónico generalizado que puede variar en severidad de débil a incapacitante para ser considerado generalizado el dolor debe estar concentrado en ambos lados de su cuerpo así como también arriba y debajo de la cintura generalizado las señales de dolor mal interpretadas pueden ser eh, interpretadas como respuestas diferentes en diferentes personas este dolor se puede mover en ondas a través de su cuerpo o desencadenar situaciones anormales como hom hormigueo hormigueo eh, especialmente en brazos, piernas lo que se conoce como parestesia. Incluso un estímulo generalmente no provoca dolor, como el tacto o la temperatura. A menudo puede provocar una situación de dolor eh, conocida como aledinia. Si bien la fibromialgia se caracteriza por un dolor crónico generalizado, el dolor a menudo... Eh, se podría localizar alrededor de los codos, hombros, rodillas, cuello, caderas, pecho, espalda baja y parte posterior de la cabeza también. Nos referimos a estos puntos específicamente como puntos sensibles, donde es posible que el dolor en estas áreas no se sienta profundamente, sino que exista justo debajo de la superficie de la piel. El dolor de la fibromialgia se puede describir alternativamente como agudo, difuso, severo, incluso punzante. Mientras que algunas personas se sienten bastante con conscientes respecto a los síntomas de la fibromialgia y otros pueden esperar eh, remisión o intensificación repentina de los síntomas. Eh, los brotes o episodios de dolor son intensos y a menudo van acompañados de palpitaciones cardíacas, arritmias taquicardias, etcétera entonces respecto a esto mismo diremos que la fibromialgia eh, tiene problemas eh, digestivos musculares, del sueño que estarían entonces caracterizados o se de, deberían a que la variedad de posibles síntomas es muy extensa muchos se sienten perdidos en cuanto a que los está afectando y qué hacer al respecto, respecto a lo que les está afectando y para eso es este programa precisamente, hemos querido hablar hoy sobre este padecimiento y lo más importante para recordar que es la fibromialgia, puede ser mal entendida pero es muy real. En cuanto a los músculos y articulaciones, la fibromialgia no es una enfermedad articular como la artritis pero puede causar síntomas relacionados con las articulaciones. La mayoría y posiblemente todos los casos de fibromialgia involucran síntomas en los tejidos blandos, incluidos músculos, y los tejidos conectivos, como los tendones, ligamentos y fascia. Recuerden que el programa anterior hablamos de la fascia o las fases. Una introducción respecto a todo lo que estamos hablando y lo que vamos a continuar hablando en el programa de o las fascias. Es este recubrimiento blanquecino está encargado de impermeabilizar, por así llamarlo, o envolver nuestra estructura o anatomía, órganos internos. este padecimiento involucra a la fascia Y se principalmente en ellas, ya que está ligado principalmente a ellas, al cuerpo, porque es a nivel corpóreo general, en donde se manifiesta eh, la sintomatología de, de esta enfermedad. Y estos síntomas pueden incluir rigidez matutina, espasmo o espasmos musculares, especialmente las piernas infantiles inflamación difusia y no inflamatoria, manos, pies, dolor articular alrededor de los eh, insertos tendinosos, trastorno de la articulación, témporo mandibular también, no amanece rígido por la mañana. En algunos estudios publicados dice que los estos estudios y las tasas respecto a la fibromialgia se asocian a rigidez. Y otras eh, sintomatologías en cuanto al equilibrio, parecido a lo que se siente la reumatitis eh, o la osteoartritis. En cuanto a la parálisis del sueño o la fatiga, esto es algo más que está cansado, algo que no mejora a pesar del descanso. Y esto no aumenta solo la sensación de confusión, sino que también contribuye a las altas tasas de depresión en las personas que viven con este trastorno. No es sorprendente que la fibromialgia esté tan estrechamente asociada con el síndrome de fatiga crónica, que comparten síntomas similares a la fibromialgia, a menudo de la mano con problemas de sueño, cuyo agotamiento está garantizado para dejarlo exhausto y agotado. Los síntomas pueden incluir sueño ligero, interrumpido regularmente, el sueño comienza y se produce, se producen sacudidas inmunotarias, apnea obstructiva del sueño, síndrome de piernas inquietas y por supuesto insomnio. Estos síntomas, o al menos estos 5 eh, o 6 síntomas que acabo de nombrar, eh, en lo personal, yo yo me he también muy al principio un poco retraído con los días eh, respecto a esta sintomatología o anomalía de la salud que empieza a presentarse a las personas y que lamentablemente no se da cuenta de ahí entonces muchas personas han estado llamándome o escribiéndome por interno ...durante la semana respecto a este tema. Y yo, bueno, leyendo e interiorizándome... ...durante la semana en esto... ...es que he desarrollado este programa especial. Tuve que leer mucho durante la semana... ...e informarme al respecto... ...ya que um, mi especialidad... Eh, ...tiene que ver con la psicología... Uh, ...la salud mental... ...la neurofisiología... ...la ciencia investigativa... Eh, entonces todo lo que tenga que ver de aquí para arriba es lo que yo o enfermedades mentales, cerebrales es mi fuerte entonces para poder responder a ciertas interrogantes y hacer un programa más o, más, más o menos acorde tuve que entonces eh, echar mano de estudios e informarme bastante para hoy en día para hoy poder estar haciendo este programa especialmente para las personas que querían información respecto a esta patología continuando Eh, colon irritable perdón, intestino irritable no tiene que ver con el colon el síndrome es causado por una respuesta anormal del sistema nervioso central ojo con eso las personas con fibromialgia también tendrían con frecuencia cistitis intestical ¿lo dije bien? sí y esta es una afección que causa dolor crónico en la vejiga los síntomas pueden incluir hinchazón, hinchazón, náuseas, calambres abdominales, diarrea, estreñimiento, gases frecuentes, ciertas eh, flatulencias, dificultad para tragar. Esto se llama eh, la dificultad para tragar disfagia. Eh frecuente que es la necesidad de orinar frecuentemente, como infección urinaria o el dolor al orinar, que sería la disubida. Y los espasmos de vejiga también provocados por esta disubida. Así que estos serían alguna sintomatología respecto a lo que venimos hablando de la fibromialgia y su condición a nivel salud, de eh, órganos comprometidos y cómo se empieza a manifestar en algunas personas en la salud generalizada. Vamos a la primera pausa musical. ¿Qué tenemos hasta ahora, Rodrigo? Hola, Rodrigo, a esta hora va de sí. Alan Person Project ah. Sirius. soluciones hogar, venga a Incal, habitación y hogar colchones, camas, camarotes sábanas, frazadas y muebles en general, visite también nuestro showroom Incal Home en avenida de Cuñamaquena 3860 Macul teléfono 978 20-091 Santiago Incal, todo en habitación y hogar en general Estamos al aire en 3, 2, 1. Al aire Bien, estamos de vuelta en el 107.5 de la banda FM Radio Puente Alto para este su programa Doctor Prep Un programa de orientación y servicio comunitario Desde el punto de vista médico y clínico Mujeres con fibromialquia Sostienen una fluctuación más baja de las pruebas de equilibrio. La comparación de los hombres. Y también la comparación de las personas que no tienen esta patología. Esto es un estudio recién publicado. Este estudio aparece en la revista Clinical Biomechanics. Y sus autores atribuyen este menor desempeño a la fatiga, depresión, incluso la ansiedad de la Universidad Federal de San Carlos en el estado de Sao Paulo estudiaron a 29 mujeres con fibromialgia y 20 mujeres sin esta patología todas se habían sometido a una evaluación de equilibrio y rellenado después de rellenados cuestionarios sobre sueño, dolor y fatiga, cuestionarios Eh, referente al tema postural o el equilibrio. Y a continuación le pidieron a las participantes que permanecieran de pie con los ojos abiertos, luego con los ojos cerrados, lo más quieta posible durante 60 segundos, con un pie delante del otro. Lado izquierdo y derecho. Encontraron que la mujer con fibromialgia tenían peor equilibrio postural que aquellas que sin fibromalgia en las dos situaciones las mujeres con fibromalgia también obuvieron resultados peores que que todos en cuanto a la fatiga y depresión estas alteraciones del equilibrio pueden ser una adaptación al dolor severo y que experimentan estos pacientes así como la debilidad muscular y la gravedad de otros síntomas escribieron los investigadores dice acá Estos problemas de equilibrio pueden interferir en la calidad de vida y predisponen a las pacientes de fibromialgia a un mayor riesgo de caerse de la incapacidad física. Según este equipo, el hecho de que los pacientes con fibromialgia estén en mayor riesgo de caídas podría ser debido a que tienen o presentan una inferior fuerza y funcionalidad que las mujeres saludables considerada saludable, lo que aumenta el riesgo de discapacidad prematura asociada a la edad. También es posible que los pacientes con fibromialgia distribuyan su peso de manera diferente, con el fin de hacer frente a los síntomas de esta enfermedad. Las mujeres con síntomas de fibromialgia tienen peor rendimiento. en La prueba de postura estática es más visible que la prueba de base de apoyo reducir el dolor, la fatiga, la depresión y la ansiedad pueden haber influido directamente en el equilibrio postural de los pacientes con fibromialgia y en esto se enfatiza que la mejor comprensión de los mecanismos subyacentes a la fibromialgia podrían conducir a protocolos de reivindicación o sea, esto debiese tratarse o debiese la persona buscar eh, un médico especializado. Continuando con nuestro programa, vamos a ir... Vamos a hablar sobre el dolor intenso en la planta de los pies referente a la fibromialgia. Y hablando nuevamente de la fascia la fascia plantar es el tejido grueso que envuelve la planta del pie de que la fascia es todo un tejido que se distribuye en diferentes órganos y locaciones corpóreas a nivel eh, biológico a nivel corporal y bueno este tejido conecta eh el calcáneo a los dedos y crea el arco del pie conecta el arco del pie este tejido, este tejido se denomina facitis plantar y la inflamación ocurre cuando la banda gruesa de tejido en la planta del pie o la fascia se estira o se sobrecarga demasiado esto puede ser doloroso y, se, y hacer más difícil el hecho de caminar para poder caminar bien entonces este punto, el arco del pie es entonces el que va a permitir de que sea más difícil o menos difícil el caminar, dependiendo de cuál sea el grado de que esté comprometida que o complejidad que tenga la fascia en el arco del pie no sé si me explico me parece que sí entonces, las personas son más propensas a presentar a plantar o faccites sé que tiene problemas con el arco del pie tanto el pie plano como el arco plantar alto esto no tiene que ver ojo con las personas que vienen en el peal no estamos hablando del arco del pie no de la superficie del lado superior estamos hablando del lado inferior el arco abajo también correr o caminar larga distancia corta abajo cuesta abajo en superficies desiguales si es que es obeso o aumenta de peso de manera repentina el paciente. Si es que tiene comprometido el tendón de Aquiles, que es el tendón que conecta los músculos eh, de la pantorrilla al talón. Si es que está muy intensa esta parte de la musculatura esquelética del pie. Si es que también usa zapato con soporte o arco deficiente o suelas blancas también. ¿no? Mucho taco alto de las mujeres. O, o cambiar postura al caminar. La facitis plantar se presenta tanto en hombres como en mujeres. Es una de las dolencias ortopédicas más frecuentes, de hecho. Se piensa o se pensaba de que la facitis plantar o fascia de esta zona del pie era causada por un espolón en el talón. Sin embargo, las investigaciones han determinado que esto no es así. Muchas veces la gente se trata por este famoso padecimiento, dolor, espolón en el talón. Pero la verdad es que no es eso. A veces uno se trata de una enfermedad no termina siendo eso. Y lo más probable es que se trate entonces de esta facitis plantar de la que estamos hablando. Y que tiene que ver con la facia misma, con las personas que tienen problemas al caminar o sufren ciertos dolores recurrentes. Y en radiografía se observan espolones en el talón de las personas con isinfacitis distandar. El síntoma más común específicamente para lo que estamos hablando es el dolor y la rigidez en la parte inferior del talón. El dolor allí puede ser sordo y agudo, intenso, a veces muy poco soportable o inhabilitante para personas que a veces deben dejar de caminar y descansar de que esto inhabilita realmente la planta de pie también puede doler o presentar ardor y el dolor generalmente es por las mañanas cuando usted por ejemplo da los primeros pasos cuando se levanta, se pone de pie o le cuesta o tiene que parar sentarse por un rato a descansar a subir escaleras... después de una actividad intensa... caminar, correr, saltar... cuando se hace deporte... qué sé yo... puede aparecer esto de manera lenta... o con el tiempo... o aparecer repetidamente... después de una actividad intensa... tiene que ver mucho entonces con el movimiento... cuánto estamos parados al día... nuestros trabajos... nuestras obligaciones todo lo que nos tienen comprometido referente a responsabilidades las cuales tenemos que exigir a veces demasiado a nuestro cuerpo sobre todo cuando hay tal vez unos kilitos de más por ahí tiene que ver, tiene que ver también empíricamente con eh, el sobrepeso esto genera eh, anomalías en el arco del pie y finalmente esto se podría dar tal vez transformar, por qué no decirlo, en una derivación o pseudo-derivación de esta patología de la fibromialgia. Dentro de lo que hemos hablado de la fibromialgia hasta el momento, con las luces que vimos la semana pasada referente a esta enfermedad, que fue como una pincelada que sin querer, eh... Y a través dado el interés que nuestros auditores y auditoras presentaron por esta patología Es que este programa va en especial dedicado a esta enfermedad Ya hemos hablado del tema articular de Donde también compromete algunos órganos eh, También eh, lo que sostiene a todo nuestro peso corpóreo que son los pies Y vamos a continuar hablando de esta temática, a la vuelta de la pausa, cuando ya son, Rodrigo, las... la Raúl, a esta son las 15 y 17 minutos. ¿Y qué tenemos en la música a esta hora, Rodrigo? Caminando en la luna, con The Police. The Walking of the Moon. Continuamos, a la vuelta de esta pausa comercial.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 Raúl, estamos al aire en 3, 2, 1, al aire. ¿Al aire? Sí. sí. Eh, bueno, y continuamos en este programa Doctor Prep, un programa de orientación, servicio comunitario, una mirada clínica a patologías de la salud. Continuando y hablando de la fibromialgia, recordemos que antes que nada todas las enfermedades están primero en tu cabeza antes de somatizarse en tu cuerpo. Trastornos del habla del habla respecto al síntoma de la fibromial. Esto reporta una serie de problemas de arrepentimiento cognitivo, dificultad para concentrarse, dificultad para hablar, dificultad para entender letras y números, incapacidad de encontrar la palabra que busca, <coughs> pensar una cosa decir o escribir algo diferente. manifiesta también trastornos del habla las personas con fibromialgia, especialmente mujeres. Es el problema de muchas, eh, de muchos, que trae la fibromialgia con respecto a la encefalomielitis miálgica. Los pacientes a veces Tienen problemas respecto a su opinión y expresión. Y es algo que les resulta difícil de aceptar de principio. Pero al final el paciente y su entorno pueden aprender a vivir con esto. Dentro de estas causas de las dificultades para hablar. Diremos que los ataques de ansiedad y la ansiedad misma pueden causar una serie de problemas. Que pueden llevar a dificultades sin hablar dificultad para llevar sus pensamientos a su cerebro, habla arrastrada eh, para decir que una oración mezclan el orden se conoce como distardia, y el problema no es que realmente que esté en sus propias palabras, sino el problema suele ser que los músculos utilizados para hablar, no están en coordinación, la modulación, es como cuando bebes demasiado alcohol y tus músculos no funcionan bien para para poder hablar, ya que el alcohol sabemos que es una sustancia por lo tanto llega de manera liposoluble al cerebro, entonces es posible que tenga ansiedad. Y otros síntomas que se asemejan a trastornos del habla. Entonces es una de las razones principales por las que una persona confunde las palabras. Porque la ansiedad hace que sea muy difícil enfocar el cerebro. Y otros problemas también bastante normales que pueden afectar el habla. Por ejemplo, cuando estamos cansados. Es más probable que manifestemos trastornos del habla. Porque el cerebro no funciona con la misma agilidad que cuando estamos descansados. El habla también es el efecto secundario de muchos medicamentos utilizados para tratar los astratos no de hecho, los medicamentos actúan como relajantes musculares y es más difícil mover los músculos de la, de la boca y la cara, o sea, el vestibular. La fibromialgia, por ejemplo, si alguien le habla y parece tener problemas para hablar, o si habla y las palabras parece que se mezclan en oraciones, Puede ser un síndrome un síndrome de fibromialgia o encefalomeditis miálgica. Estos también son difíciles de reconocer en las personas, ya que a menudo no muestra ningún síntoma físico. Es importante recordar que si estás estas eh, esta personas están en compañía de... Eh, escopella de personas con una de estas enfermedades lo más probable es que esas personas sufran dolor y otros síntomas que muchas veces son reconocibles o auto reconocibles por la persona misma y que pueden hacerse manifestar o sentir o hacer sentir como que algo va mal precisamente en tu cerebro y respecto a tú mismo nuestro cerebro quizá la parte más importante de nuestro cuerpo yo diría que sí en mi condición de neurofisiólogo y psicólogo Y en el fondo, muchos enfermos de ansiedad se preocupan de que su cerebro le falle, se preocupan de que su cerebro esté mal en algo, en su cerebro como un tumor, esclerosis múltiple, o esta preocupación generalizada, pues, círculos de ansiedad, disturbios, que pueden ser increíblemente aterrador para las víctimas de este padecimiento. Es común en personas que sufren ataques de ansiedad pero la mayoría de los casos no dicen nada de su problema de salud pueden tener problemas al hablar pero parece que la lengua se hinchara o no reaccionara normalmente también puede notar que parece tener un seseo la, la peor situación es para las personas que las personas que necesitan hablar de su trabajo personas que necesitan comunicarse claramente por ejemplo yo ¿Se imaginan yo con un trastorno en el habla causado por, por la fibromialgia? Creo que mi trabajo no lo podría desarrollar. Entonces las palabras no van bien y las personas no pueden articular las palabras, incluso las más comunes. A veces van a ser se, se mezclan en algún lugar entre el cerebro y la boca en esta sinapsis, esta transmisión de información de aquí acá que sería el orden de articular las palabras para poder finalmente soltarlas y comunicar. También es como si... Eh, como si las palabras se desvanecieran. Estas personas, que no pueden respirar profundamente a veces, eh, tienden a ser más cuidadosos al pensar antes de hablar y tratan de enfocarse más en sus ideas pero la palabra específica no sale o la frase o las frases son confusas. Ojo que algunas personas tienen la boca seca constantemente. La primera vez que se levanta por la mañana, la garganta, la garganta se siente cerrada, ápera, seca. <coughs> y por lo general necesitan tomar una o dos tazas de antes de que sientan de que pueden hablar correctamente. La sensación de opresión en la garganta, es un síndrome muy común en la fibromialgia. Ahora le hago una pregunta a usted que está en su casa. ¿Sintió dolor en los huesos del cuello alguna vez? O puede sentirse como un dolor de la garganta. O como una banda apretada alrededor del cuello. Incluso tragar saliva puede ser algo difícil a veces. Pero aliviado también con el tiempo. No sé, tiene que tomar una o dos antes de comenzar a como algo caliente de comenzar su día. Eh, pero a veces se torna aburrido llegar a, a poder generar una, un equilibrio respecto a la habla. Después de levantarse con estos síntomas de la mañana para poder seguir un día normal. Para las personas que ocupamos mucho el habla. También puede ser que los efectos a largo plazo de dosis altas de medicamentos y tal vez tiempo para ajustar la dosis e incluso cambiar a diferentes medicamentos o probar alternativas naturales si su médico está de acuerdo por supuesto eh, esto sería por ahora que no se nada por acá, por, por momento. Los teléfonos y la plataforma continúan abierta para sus consultas. Es el 228727871, la red fija, para que hagan sus consultas. Y también a través de www.rehabilitafundacion.cl y también a través del Facebook oficial Rehabilita Fundación. Vamos a ir a la música a esta hora, Rodrigo, ¿qué tenemos? Hola Raúl, hasta ahora eh, Jean Michel Jerre y oxígeno 2. Oxígeno con Jean Michel Jerre.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 Raúl, estamos al aire en 3, 2, 1, al aire. Estamos nuevamente junto a ustedes en su programa Doctor Prev, un programa de orientación médico-clínica de patologías asociadas a todo lo que tenga que ver con la cognición humana. En este programa especial estamos hablando sobre la fibromialgia dado... ...la petición realizada por algunos auditores y auditoras... ...en referencia al programa de la semana pasada. Vamos a continuar hablando de esta patología... ...y las mujeres. Margarita Ana Balón me preguntaba por interno... ...respecto a... Eh, ...a recién lo que estamos conversando... ...ella es de la comuna de la Florida... Y ya que estamos hablando de eh, mujeres y fibromialgia, me pregunta que hablemos eh, sobre, a ver, para contestar a su pregunta, el ciclo menstrual doloroso en relación a la fibromialgia, los síntomas de la fibromialgia son siempre más evidentes eh, en una mujer que experimenta este ciclo doloroso, obviamente esto de, es, llega a ser debilitante un periodo de semana conocido como el síndrome premenstrual que perjudica la calidad de vida según las personas que lo padecen y es lógico ya que obviamente un ciclo menstrual de por sí es un dolor intenso para las mujeres que sufren en esos días en estos días de su ciclo por supuesto imagínense adherido este síndrome eh, fibromiálgico uh, adherido a este periodo premenstrual entonces la frecuencia y la consistencia y los efectos mismos eh, por supuesto que van a tildar de manera negativa esta calidad de vida a nivel a nivel ginecológico y endocrinológico digamos que este trastorno glifórico premenstrual del cual se presenta en estado de ánimo triste, ansioso, irritable en la mujer se caracteriza por síntomas emocionales más que físicos comunes como cambios de humor recurrentes Entonces este síndrome de la fibromialgia respecto a este ciclo menstrual lo describiríamos como perteneciente a la familia de síndrome de sensibilización, sensibilización central, que es un término que incluye varias condiciones ligadas por un único principio de patología desregulada por lo demás. Es decir, que es una relación o percepción del dolor denominada sensibilización central. Entonces, esto se refiere a que esto identifica síntomas comunes y preocupaciones sobre la calidad de vida en las mujeres, por supuesto. Entonces, este diagnóstico se basa relativamente en un criterio diagnóstico respecto a la fibromialgia respecto al índice de lo generalizado de este, de este dolor y la gravedad de los síntomas también en mujeres en este periodo entonces eh, digamos que al evaluar a mujeres con este estado de salud con este ciclo premenstrual anormal eh, vamos a decir que por ejemplo hay estudios que como consecuencia de que Este síntoma, o estos síntomas, este conjunto de síntomas, se diagnostican en cierto grupo de mujeres. También aquí hay un estudio también, en un grupo de mujeres, dice por acá, mientras que ninguno de los controles sanos, la mayoría, mostraban evidencia de síndrome de la fibromialgia, y en consecuencia de un número de participantes, con signos de síntomas relacionados con la fibromialgia, Fue mayor que el grupo de control, al igual que su número de puntos sensibles. Entonces los autores de este estudio hablan sobre la calidad de vida a través de un formulario en cuestión. Y en 36 puntos sobre síntomas físicos, emocionales, esto se refiere a la gravedad de esta misma patología, se evaluó mediante un cuestionario o pacto de la fibromialgia respecto al síndrome de premenstrual que se les hizo a mujeres y llegaron a los resultados de que sugieren que la fibromialgia sugiere que las pacientes con este, con este padecimiento es frecuente que sea notable en pacientes que tienen quejas severas premenstruales entonces siempre que la fibromialgia y este síndrome manifestado estén presentes Las pacientes van a mostrar siempre la mayor, la esta discapacidad en su funcionamiento general. Entonces, para redondear más o menos este tema, respecto a la fibromialgia en el ciclo premenstrual, se acentúa más el dolor. Eh, lo cual es con ustedes, las mujeres, eh, entenderán que su ciclo menstrual está siendo más doloroso en referencia al anterior o a los anteriores, si persiste esto, ojo que también eh, tal vez conversar con su ginecólogo o ginecóloga para poder ver o de alguna manera tener en consideración estos datos, ya que obviamente el ciclo menstrual tiene cierta cantidad de dolor mes a mes. Pero cuando esto ya eh, se, se empieza a desbordar y está más generalizado y más in intensificado este dolor, esto ya no es normal. Para que también vayan echando un ojo respecto a esta sintomatología del tratamiento de la fibromialgia respecto a este ciclo menstrual más doloroso y que no es común en ustedes las mujeres. Continuando también, vamos a hablar y para que también nuestras auditoras mujeres puedan hacerse una espectriz o una idea o tener algún tipo de herramienta a través de lo que estamos conversando vamos a dar 10 tips o secretos para vivir en este caso ustedes y las mujeres bien o medianamente bien con fibromialgia entonces diremos que Vivir con una enfermedad crónica, invisible, como lo es la fibromialgia, puede ser un desafío diario. Sobre todo para ustedes, las mujeres. Porque la clave para ir bien, eh, vive en contra de maneras de mantener un estilo de vida. Y que Lo más importante es cuidarse a sí misma y escuchar a su cuerpo, por supuesto. Si usted está usted no se está escuchando, o no se está viendo, está recientemente diagnosticada o diagnosticado con esta enfermedad padeciéndola durante años o tal vez puede estar recién experimentando los primeros síntomas respecto a la fibromialgia en cualquiera de sus eh, presentaciones médicas, por así decirlo esta patología de la fibromialgia vamos a ir con algunos tips como número uno, la aceptación la mayoría de las personas son diagnosticadas con una enfermedad crónica como esta. Piensan en las cosas a las que tienen que renunciar, en cómo vivir la vida, cómo hacerla diferente y todas las cosas que te perderás de hacer. El primer paso para vivir una buena vida y pensar en su enfermedad es encontrar aceptación. Tal como cualquier problema a nivel cognitivo, cognitivo, psíquico, psicológico. Cuando hay problemáticas, siempre hay una dicotomía entre dos cosas. Asumir y superar. Muchas veces, por ejemplo, hemos escuchado, no, no te preocupes, yo lo tengo asumido. Pero tenerlo asumido es una cosa, tenerlo superado es otra. Asumir, aceptar de que vives o que vas a comenzar a vivir con ciertos síntomas o cierta sintomatología respecto a la fibromialgia, es una cosa, el aceptar o asumir. Pero el superar se va a dar solamente cuando logres hacer de tu vida o tener la mejor aceptación respecto a que tienes que encontrar la mejor solución y también con la parte clínica y médica de poder tratar esta patología y encontrar una solución a este dolor crónico, generalizado siempre hay salida lo difícil de esta enfermedad es poder reconocerlo poder reconocer porque es una enfermedad silenciosa entonces cuesta reconocer uno puede experimentar síntomas pero, pero no puede reconocerlo aparte de una evaluación médica Eh, por ejemplo, si usted tendría que hacer algunos ajustes en su vida, que hay un montón de cosas que aún puede hacer con moderación, entienda, en su vida, esto no la puede privar, o sea, esto no puede ser una tranca, todavía vale la pena vivir y todavía vale la pena ser feliz, como le estoy diciendo, y anteriormente, esta parte, esta dicotomía del reconocer ...y hacer algo... ...médicamente... ...o tratarse... ...para obviamente obtener mejor calidad de vida... ...para ustedes las mujeres... ...como segundo... ...hablaré del equilibrio... Eh, ...saber cuáles son los límites personales... ...desafortunadamente tal vez... ...puedes que tenga eh, ...no a veces a ciertas cosas... ...como manera de mantener un equilibrio en su vida si usted tiene un trabajo exigente es posible que se considere un cambio de profesión reducción horaria o incluso tratar de realizar algún trabajo en su casa también respecto a la relajación y meditación tomar tiempo para usted misma es algo que sería bueno hacer cuando se vive con una enfermedad crónica tomar tiempo para relajarse es esencial no hay manera de evitarlo. Tiene que ser tiempo para permitir que su cuerpo se recargue, se renueve. La meditación y la relajación la benefician. No solo a nivel físico, sino también una forma de ayudar a mantener su salud mental y funcional. Eh, otra cosa, dar y recibir. Esto, encontrar maneras de ayudar a otro. Eh... Esto le va a ayudar a encontrar un propósito y comprensión de su misma, de su padecimiento. Es fácil quedar atrapado en la mentalidad del por qué yo respecto la enfermedad. Créame. Se puede pasar por todas las emociones que rodean esta enfermedad. Eso sería como en este cuarto punto que sería el dar y recibir al recibir esta frase he pasado por emociones que rodean esta enfermedad habla mucho y esto me refiero con la parte cognitiva psicológica que tiene que ver con la empatía entre personas que padecen esto o sea, ponerse en el lugar que padecen de las personas que padecen eh, esta la frase que acabo de decir eh, que se ha pasado por todas estas emociones que tienen que ver con esta enfermedad es, es decir eh, ir poniéndose en el lugar de otros que también padecen lo mismo a eso me refiero con la empatía el dormir también el dormir bien al estar descansado obviamente sabemos que es esencial cuando cuando el cuerpo está lidiando con el estrés ya sea crónico leve generalizado y que padece la enfermedad crónica entonces es importante escuchar a su cuerpo lo he dicho en otros programas anteriores el cuerpo manifiesta el cuerpo avisa da alertas luces de que algo está sucediendo patológicamente y es anómalo entonces el no escuchar a nuestro cuerpo finalmente va a estar siendo un gran causal de que a la larga nuestro cuerpo continúe somatizando y expresando de alguna manera acusando por favor me estoy sintiendo mal por favor cuando no hacemos caso a eso hay una poca empatía hasta con nosotros mismos porque somos nosotros mismos los encargados de velar por nuestra salud y estar pendiente de cualquier sintomatología que pueda afectarnos, ya sea emocional o físicamente, respecto a la fibromialgia. Vamos a ir a la última pausa comercial, cuando ya son exactamente... Raúl, son las 15 y 57. Ok. Vamos entonces con la música, para ir despidiendo el programa ya a la vuelta. A esta hora suena Old Stuart y Year of the Cut.